Bueno,、eh, nosotros, el grupo nuestro, somos parte de unos 20.000 empleados d en e Cotel y en Coteza, en toda Argentina, este, que allá por el año 92 hay una ley que se votó, la 23696, que era la de reforma del Estado en la época de Carlos m e n e z En ese momento,、eh, cuando fue cuando se privatizaron algunas empresas del Estado, como Asindar, n Zapla, IPF, Telefónica. Y todos también、eh, con participación de los empleados, los mismos cobraron casi todos.、Uh -huh. Menos quedó ahí colgado este, el Correo Argentino. Eh, nosotros eh, pasamos a ser este, propietarios del 14% de las acciones del Correo. El resto fue dividido entre el Correo Inglés, el Banco Galicia y el Estado.、Eh, Principalmente este, el concesionario usó todas las instalaciones del correo que nosotros éramos los dueños con ese 14%. Este, hasta la fecha ningún empleado cobró ningún peso, entonces este, se organizaron、eh, ex empleados de correo y de encotesa, mejor dicho, en Cotel y en Cotesa,、uh -huh. para, para impulsar Una, un nuevo proyecto de ley. El grupo está conformado por ex empleados de varias provincias, pero nadie de la provincia de Buenos Aires. Bien, ahí es un punto, porque si bien、eh, esto se inició en la provincia de Buenos Aires, esta movida, y ahora、eh, hay un grupo del cual yo conformo parte, que donde están、eh, somos referentes en cada provincia y son. La provincia de Mendoza, Chaco, Corrientes Formosa, San Luis, San Juan, La Pampa, Córdoba, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Santa Cruz. ¿Y por qué la provincia de Buenos Aires no reclama? La provincia de Buenos Aires, por su lado, está reclamando, pero ellos están asociados a s e g b a que es otra empresa que quedó colgada. Bueno, hubo algunas diferencias ahí, simplemente este, esta parte sigue trabajando por los proyectos. Del correo y no de SEGVA. En Buenos Aires trabajan correo y SEGVA juntos.、Eh, consideramos que nosotros tenemos que preocuparnos por correo nada más.